hoy nombrando la tierra de tus padres la misma 33 minutos pasan de las 10 de la mañana estamos recibiendo en este jueves a Gonzalo Moreira de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Oh, hola, buen día, ¿cómo andan? Eh, tú sos directivo regional sur, secretario de prensa y propaganda. ¿Está bien correginos si si estamos equivocados? Está correcto, son todos los títulos. Bueno, está bien. Bueno, Gonzalo, eh, un desafío importante por estas semanas eh, con respecto a esta reforma que se está imponiendo por parte del gobierno, este proyecto alternativo que se quiere ocultar muchas veces eh, por los grandes medios de comunicación, pero que está allí presente. Estamos acá haciendo esa pelea que es bastante desigual, pero que entendemos que llevando la verdad y las cosas como entendemos todos los, los trabajadores y trabajadoras, que es mediante movimiento de defensa de ciudades sociales que estamos llevando adelante la lucha de forma más más clara. Entendemos que es así como se tiene que dar y como lograr que la gente entienda qué es lo que es esta reforma realmente. como un tema sí. con el tiempo, ¿no? Que el gobierno ha dicho, bueno, lo ha dicho la calle POU desde el principio, que quiere que se apruebe rápido, es un compromiso así como central. Este el de la educación son los temas centrales que tienen ellos sí o sí llevar adelante y ahora dice antes que se termine el año. Sin duda, estaría bueno preguntarles un compromiso para con quién. Sí, muy bueno. ¿Con quién asumieron ese compromiso? Porque no fue con el pueblo. Mm. Más bien le mintieron a la gente. Eh, en cuanto a, o sea, a la educación, bueno, eh, ya tenemos a la vista los resultados de estos últimos años post-pandemia, lo que ha venido haciendo, y en cuanto a la reforma de la social, mentira completa. Claro, claro. Hay una, una, eh, un hecho que es muy importante, que es esta convocatoria que se hace para el día de hoy, ¿no? que sí. eh, sea como Hemos visto convocatorias, bueno, esta mañana veíamos la del CEIPA, por ejemplo, Centro de Estudiantes del IPA, eh, pero hay una cantidad de convocatorias que se suman a lo que está haciendo el Mondes. Eh, ¿Qué importancia le dan ustedes eh, como sindicato a esto que va a suceder hoy? Eh, para nosotros este es un tema central pues bueno, somos ni más ni menos que los trabajadores de la seguridad social que día a día vemos lo que es el sistema actual y las insuficiencias que tienen y por eso podemos ver un poquito capaz que más más claro en, en lo que va a ser la práctica esta reforma. Es un tema que venimos trabajando históricamente y desde el año 2018 que se creó el, el proyecto alternativo que, que ahora estamos tratando de comunicar a todo el mundo, pero se viene elaborando hace muchos años que esta amenaza de la reforma jubilatoria no es de ahora claro, claro viene Excelente. un proceso que si uno mira para atrás son muchos años de, de tenerla en la mira la seguridad social no y fíjate que desde el 96 que se metieron a la SAFAP sí. eh, ha sido un lindo botín para llevarse a las manos, ¿no? para empresas privadas las exoneraciones que tenemos de que la seguridad social paga y que pagamos todos y todas entonces sí que no son a, a, a la Francia más pobre de la sociedad, son la parte más rica. Entonces, ¿qué, qué otra cosa más rápida y fácil que sacar plata que se sacarla de los trabajadores? A los que no podemos decidir eh, embolsarnos la plata como hacen los grandes empresarios, por ejemplo. Claro. Gonzalo, el tema de la SAFAP encima de la mesa como este punto fundamental y la necesidad de llevar a un plebiscito para el 2024 con la eliminación de las mismas sin duda, el, que, creo que sería importante dejar bien claro el tema sí. del plebiscito porque se ha insistido una y otra vez que esto no es materia de referéndum, tienen toda la razón nosotros estamos seleccionando un plebiscito para poner a constitución ciertas máximas que luego evidentemente van a ser caer por inconstitucionales muchas de las normas que pretenden aprobar ahora, entonces esa es la importancia de un plebiscito Eh, nosotros vamos a definir las máximas legales por las cuales puede estar regida el seguridad social. Y eso se puede hacer es porque es uno de los pocos mecanismos que tenemos de democracia directa, y es completamente válido, porque también nos han atacado de ese lado, ¿no? Sí. Eh, tratando de confundir a la gente con referéndum y plebiscito, y no es lo mismo. Durante todo el proceso, incluso desde el 96, como vos señalabas muy bien, se ha manejado eh, como un argumento, Eh, que mete miedo, el decirse de financia el BPS está desfinanciado eh, a veces decirlo directamente, otras veces insinuarlo va a llegar un momento que no va a haber con qué pagar las jubilaciones y la gente no se asusta con Pero, eso ¿no? ¿está desfinanciado eh, el BPS? Mira eh, perdón que se trate de usted el, sí. tema, el tema es el siguiente la constitución marca y además estamos hablando de que la seguridad social desde el año 48 con la declaración en la Carta de Derechos Humanos de la ONU Es un Derecho Humano fundamental. Entonces, hablar de déficit con un Derecho Humano fundamental nos lleva a pensar después de, bueno, la educación también nos ha considerado considerada así, la salud también, eh, ya la están considerando así, obviamente. Pero la Constitución nuestra lo que marca son las maneras en las cuales se financia el Seguridad Social. Y se financia con aportes patronales, personales, siete puntos de IVA, del IVA que pagamos todos, Y además, lo que pudiera faltar se complementa con la plata de, del tema de renta generales. Entonces, eh, no hay un déficit porque hay un presupuesto planificado y que está completamente eh, definido en la Constitución de la República, en donde no puede haber un déficit si después todo lo que falte lo va a ocurrir con generales. Por ende, el Banco de Presidencia Social jamás va a caer en quiebra porque la Constitución no es tan marca que los excedentes de las rentas generales generados son para la seguridad social. Claro. Y punto. No existe un concepto de déficit real y valedero para esto. Lo que sí hay, si quieren, y empezamos a hablar del déficit entre comillas, es una un aporte de rentas generales que rondan los 600 millones de dólares al año, pero entre los cuales están 225 millones que son de renuncia fiscal, de exoneraciones a gran capital, a las zonas francas, a la educación privada y a la religión, entre otras, mutualistas, privadas también incluidas, de gente que no aporta y que esos aportes que faltan los paga el Estado los pagamos nosotros. Después, por otro lado, tenemos que de esos 600 millones de dólares que son la asistencia de rentas generales, por otro lado, las aportes llevan 1.200 millones de dólares anuales de aporte genuinos en la sociedad social de trabajadores y trabajadoras. Entonces... Si hacemos un número rápido. Estamos hablando de que en realidad no tendíamos a tener un déficit, sino superávit de cerca de 900 millones de dólares. Mira. y la pregunta es, ¿a quién le serviría y para qué serviría tener esa plata? Para mejorar las prestaciones, para que la jubilación mínima no sea poco menos de 16.000 pesos. Claro. O sea, <ríe> es Está muy fácil claro. hablar así alegremente de déficit. Si vos no le planteas a la gente de qué se conforma esa esa plata que al final le cuentas, la pagamos todos. Sí, sí. Los siete sí. puntos de IVA es no, no, todo consumimos en el barrio, en la sem, es por el, el mercado donde hacemos y compremos, lo estamos pagando. Rentas generales, somos de vuelta a nosotros que quienes pagamos los servicios públicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿Y cuánto bien haría que la plata que se va vía FAPS venga al BPS, mm. no estuviera en el BPS? Sin duda, ya te digo, estaríamos hablando de un superávit de en torno de 800 900 millones de dólares. Claro, claro, claro. claro Es muy claro el mm. asunto. El tema es ese miedo con el que se maneja, que históricamente, no solo con las AFAPS, mm. siempre manejan a, a los jubilados, pretenden manejar a los jubilados con el miedo a que no haya más plata y no se mm. les pueda pagar placa que han aportado los trabajadores, que decirlo claro, ¿no? Sin duda, y además tenemos que los patrones pagan la mitad del aporte de los trabajadores, ¿no? Seguro, seguro. Eh, estamos hablando de un sistema que tiene un montón de privilegios y beneficios para gente que no son trabajadores. O sea, estamos pagando... Eh, eh, esto es como la historia del Robin Hood, pero al revés, ¿no? Sí. Están robando los ricos a los pobres para pagarle a los ricos. Ahora... Porque la educación privada... Sí. ¿Quién accede lo que son privada? Claro. Clarísimo. No estamos hablando de jardincito maternal ni nada, estamos hablando de la rt de la Universidad de Montevideo, de la Católica. Estamos hablando de donde se, se van a, a, a hacer cultos sí. la élite. Hay mucha plata ¿Qué, ahí. ¿Qué tiene? No es, no es que le falte. Sí, sí. Para nada. Para Porque nada. además cobran cuotas de, de más de 15.000 o 20.000 pesos y la más baja. Seguro. ¿Qué hijo de trabajador accede y ¿Qué trabajador accede a eso? Y además, Gonzalo, todo lo que tiene que ver también con el sí. sistema FAB y las inversiones de las mismas, ¿no? ¿Dónde invierte? ¿En qué invierte? En la es, plata de los trabajadores, nada menos. Y eso ahora va a ser peor todavía porque la reforma es lo que plantea que las FAB pueden invertir en el extranjero y en empresas privadas sin miramientos. Entonces la, el verso original era que las FAB iban a dinamizar el mercado interno, invirtiendo en empresas acá de entre todo lo demás, pero con esta reforma ni siquiera esa mentira se mantiene en pie. Claro, sí, sí, clarísimo. Ustedes como directiva son una directiva que asumió hace poco más de un mes, ¿no?, Eh, El primero de noviembre. Primero no noviembre, poco más de un mes. Eh, me imagino que esto, que es un tema eje, como vos decías al principio, se suma a mm. todos los reclamos y a los temas particulares de los trabajadores de la seguridad social, que están muy vinculados sí. con esto que estamos hablando, sin duda. Sin duda, estamos en un proceso de que, bueno, eh, tenemos pérdida absoluta de cantidad de funcionarios, mm. de posición de vacantes. Lo último que tenemos es un montón de políticas de la administración de nombramientos arbitrarios, de, de jefaturas, supervisiones y gerencias, estamos ante un desmantelamiento del área de la salud, nuevamente. Uh -huh. eh, está complicada la cosa y todo eso se, se nos refleja en el día a día en situaciones de violencia, de no poder atender a la gente como se merece, porque no tenemos personal, porque hay mecánicas de laburo instauradas uh -huh. que atentan contra la atención local, Y la gente, hay gente que está pasando mal, hay gente que realmente una prestación le puede significar comer o no comer, y no estamos dando abasto, no estamos pudiendo dar las respuestas como la ciudadanía se merece, y eso lo venimos denunciando hace largo tiempo. Claro. Y esto, ¿la gente se las agarra con ustedes porque son los sí. que ponen la cara? Tal cual. Decías lo de el desmantelamiento en, la, en el área de salud, ¿en qué... ¿Por qué dicen eso? ¿Qué es lo que están está pasando? Tenemos los, bueno, los centros nuestros hospitalarios durante la pandemia recibió un montón de gente de hace para ser tratados además de las enfermedades raras y todo lo demás que tratamos nosotros. hace eh, no ha pagado ni siquiera las informaciones que se le han hecho a, a usuarios de ese lugar y además ahora viene arremetida contra lo que eran los centros maternos anteriormente. Ajá. Eh, se se está viendo de transformar los centros de hace pero no se sabe muy bien si van a mandar la atención o no. Tenemos trabajo en policlínicas, o sea, cubrimos un amplio espectro de enfermedades y más que nada las que no se atienden de mutualismo. O en ACE, tenemos especializaciones en enfermedades raras y congénitas, o sea, tenemos un abanico grande de salud que no está cubierto en otro lado. Sí, Teníamos una maternidad gigantesca, donde nacían los hijos de los trabajadores y trabajadoras hace unos 30 años, sí. en el que, bueno, se fue quitando personal, se fueron quitando recursos y, y es lo que es ahora. Bien. Eh, por supuesto que después que pase esta jornada de hoy sería interesante poder profundizar en todos los temas de ustedes. Eh, hoy la convocatoria, repetimos, es a las 6 de la tarde, ¿verdad? 6 de la tarde en las planes de la universidad. ¿Cómo va a ser el acto? ¿Va a haber discursos? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? Vamos a tener oratorias, vamos a leer una pro, una proclama con los compañeros y compañeras del movimiento y después dar eh, dos oratorias. Bien, dos oratorias. Pondremos, ¿no? Sí, Perfecto. pondremos un poquito de música para, para ambientar. ¿Cómo no? Y bueno, por ahí día la cosa un poco. Perfecto, que juntarse carga las pilas siempre, así que está muy bueno y puede ser una buena oportunidad para de repente gente que está escuchando que están zonas donde no hay ninguna comisión barrial o no tiene a dónde sumarse para ir a interiorizarse y poder eh, reproducir no la, la defensa de la seguridad social en los distintos lugares, por lo menos de Montevideo área metropolitana, que es lo que más va a haber por la... Por sí, acá, sin duda. Eh, pero que se necesita en todo el país sí, sí, tal cual tal cual Muy bien, Gonzalo Moreira, nosotros te agradecemos mucho, no sé si hay algo que vos quieras agregar. No, creo que por ahora estamos ahí. Muy bien. Bueno, nos vemos de tarde. Bueno, un abrazo grande, que estén bien, gracias. igual